Buenos medios días amigos, bienvenidos a Solo Negocios, las 13 en la ciudad de Buenos Aires Estamos aquí en Radio LED arrancando este programa en el que hablamos de economía, un poco de política Emprendedores, responsabilidad social, tecnología, todo lo que tiene que ver con el mundo de las empresas, de los negocios Acá justamente en Solo Negocios Nos pueden encontrar en internet en www.solonegociosweb.com.ar También tenemos una cuenta en Twitter a la que invitamos a que nos escriban y que nos dejen mensajitos, etcétera, etcétera. Es arroba solo negocios web. Bueno, arrancamos este día lluvioso, llovizna en el barrio de Palermo y en casi toda la capital federal. Vamos a tener un día así pegote durante toda la jornada. Este lunes arrancamos la, la semana así con mucha, con mucha humedad y con lluvia que aparentemente se va a extender durante todo el día. Después... Según el servicio meteorológico No va a llover más a partir de mañana Entre hoy y mañana vamos a tener Una, sí, una temperatura entre, entre 15 y 20 grados Más o menos Y con el pegote suman algunos graditos más está, está, está bien Está un clima, obviamente, que si andas por la calle Tenés que protegerte porque llueve Pero no hace frío Sí parece que el miércoles Va a empezar a estar un poquito más fresco Con mínimas de 10 eh, Bueno, así, va a llover hoy y el resto de la semana Aparentemente nubes Pero no lluvia. Si andas hoy por la calle, pilotito, paraguas, porque sí, hoy va a llover. Lloviznita durante toda la tarde de este lunes. Bueno, saludamos a Belén, nuestra operadora. Vamos a hablar despacio porque hoy viene de vacaciones y nos pidió que hagamos pedidos y cosas. Está como en un modo vacaciones todavía, con lo cual está muy bien. Está relajada, vamos a tratar de que le dure lo más que se pueda este, este momento, que todos sabemos cuando uno vuelve de vacaciones queda como unos días así medio en modo, en modo slow. Bueno, está muy bien, así que tranca Belén hoy, ¿eh? Consola como siempre, musiquita y no, y, y no mucho más. Bueno, nuestra, nuestra gran operadora que se, que se reincorpora hoy después de, unos, de vacacionar unos, unos días. Bueno, ¿qué más? Macri, hoy... Habló varias cosas, porque arranca la semana con todo. El presidente le tuiteó a Macron, a su par, ahora, electo presidente de, de Francia, y le auguró un trabajo junto, ¿viste? Esta cosa media formal. Supone que en algunos, en algunos en, en unos días van a hablar por teléfono, pero bueno, ahora Macri lo, lo felicitó por, eh, por Twitter y le dijo que van a seguir, seguiremos trabajando juntos por un mundo más integrado y próspero, ¿viste? Estas esta cosas como la... Las, Las Miss Universo cuando desean la paz del mundo, ¿no? Es un, algo por. por a lo que, algo que se desea así en general. Bueno. Lo que sí pasó en Europa es que después de la victoria previsible de, de Macron, 66% de los votos frente a 34% de la candidata de ultraderecha eh, Marie Le Pen, lo que pasó con esta. Eh, con, esta, con esta victoria de este, de, este, de este candidato centrista, tipo que no tiene que ver con la política, que viene de, hace muy poco que desembarcó en la política y que ahora llega a la presidencia de Francia, es que los mercados respiraron un poco aliviados. Se sabía esto que iba a pasar, la verdad que nadie, nadie suponía que Marie Le Pen iba a ganar la presidencia, pero bueno, hay que votar. Esto pasó en la segunda, en la segunda vuelta allí en, en Francia y bueno, y ahora... Es una, este triunfo, digo, los mercados respiraron aliviados porque es, un, es una señal de apoyo a la, a la Unión Europea de parte de los franceses. Este triunfo, vos sabés que, que, que Marie Le Pen eh, era, eh, digamos, estaba en contra, por lo menos sus declaraciones iban en contra de la, de, de la, Unión, eh, eh, de la Unión Europea. Es una, tenía, una, obviamente, una candidata ultraderecha con una, con una visión mucho más cerrada de la inmigración, de la economía y de todo. Bueno, así que ahora eh, hay... Se supone que va a haber mayor compromiso de Francia aún con el bloque regional y esto, esto fortalece un poco la relación. Sabés que después del Brexit en, en, en Inglaterra el año pasado y todo, está medio, está medio complicado. Si Inglaterra después del Brexit, Francia tenía un candidato que no era pro-Unión Europea, bueno, se iba a complicar un poco la cosa. Acá también festejaron, entre comillas, digamos, se espera en Argentina y en, la, en los demás países emergentes, en los que están mirando un poquito Europa, buscando inversiones y demás. Si hubiera ganado a Le Pen, obviamente que hubiera habido tal revuelo dentro de la Unión Europea con esta cuestión que nadie iba a mirar, ni Francia ni muchos otros países, iban a estar abocados a esta cuestión y no iban a mirar regiones emergentes como por ejemplo América Latina y en particular Argentina. Así que también fue tomado como una, como una buena señal dentro del, del gobierno pensando en cuestiones económicas digo, y, en, y en temas de inversiones esta victoria 66 a 34 que obtuvo el candidato Macron ayer en Francia y que lo convierte en el próximo presidente francés obviamente. Bueno, ¿qué más? Bueno, sigue la polémica por el 2x1 vos sabés, esta decisión que tomó la corte sorpresiva decisión que tomó la corte eh, la corte suprema de justicia la semana pasada hoy el presidente provisional del senado Federico Pinedo dijo que la ley del 2x1 fue nefasta para el país eh, y rechazó digamos esta norma que establece que transcurrido el plazo de dos años que prevé la ley Deben computarse el doble por cada día de prisión preventiva. Bueno, lo habrás leído, vos sabés. Eh, todo esto aplicado a el tema de delitos de lesa humanidad. O sea, que podría eh, eh, aplicarse a muchos, eh, a muchos represores que están detenidos. Esta, esta decisión de la Corte que está tomada sobre un fallo de un ex represor que pide que esto, que esto se haga. El tema fue apelado varias veces después de fallos adversos y la Corte Suprema falló a favor eh, la, la semana pasada. Esto que puede implicar, rápido y sencillo, porque es un tema legal bastante complicado, que muchos represores salgan a pedir la libertad eh, eh, de, de, sus, de su prisión, ya sea la libertad en prisión efectiva o algunos que están con prisión eh, domiciliaria. Muy raro todo de una decisión que la Corte tomó eh, en, en un fallo dividido, Se supone que estas cuestiones tendrían que ser. A ver, la verdad que no se esperaba que la Corte decía sobre, sobre esta medida que impacta directamente en cuestiones que el gobierno dice que. Obviamente que son poderes independientes, ¿no? Pero hay toda una. Hay toda una movida, no solamente de este gobierno, del gobierno anterior. La sociedad está detrás del tema de. Eh, de, de la memoria, verdad y justicia. De, de hacerse cargo de las, cuestiones, eh, de las cuestiones que tienen que ver con los, con los represores, eh, la verdad que es un fallo inesperado en un momento muy raro. El gobierno ahora, directamente por el ministro Garabano y ahora el propio Pinedo que dice que lo van a tratar en el Congreso y demás, es raro también en este contexto eh, que el gobierno salga eh, a decir que está en contra y que la, la, la, la Corte Suprema... Eh, falle de esta manera, la verdad es todo, todo muy controversial, lo cierto es que si bien el gobierno minimiza y dice que son muy pocos los, los, los exmilitares condenados y genocidas que podrían acceder a, esta, a este 2x1 y quedar libres, eh, lo cierto es que en los organismos de derechos humanos hay un montón de marchas, en lo que, en, en, un montón, dos o tres marchas eh, planificadas para, para, estos, para estos días, para esta semana, así que, que, eh, que, que hay una verdadera indignación social ya no solamente en los políticos, en este caso como decíamos Pinedo de, de la, del oficialismo que lo calificó como nefasto el fallo de la Corte Suprema eh, los organismos de derechos humanos van a salir a la calle eh, algunos, algunos partidos políticos, la izquierda y otros partidos políticos eh, también a, eh, a repudiar este fallo de la Corte Suprema de Justicia insisto, llega en un momento muy raro la verdad, no, en mi opinión no hacía falta, nadie lo pedía Era el pedido de un ex represor, eh, la verdad, no eh, estuve hablando con algunas personas vinculadas con el gobierno y con los organismos de derechos humanos, nadie entiende por qué eh, es este 3 a 2 de la, de la Corte Suprema que habilita, que habilita estas cuestiones. La verdad, no, no, no queda del todo claro, tampoco queda claro, insisto, la postura del gobierno, si está en contra... Es raro, es raro todo. Bueno, vamos a seguir informando. Lo cierto es que hay mucho, mucho repudio social de los partidos políticos, de los organismos de derechos humanos. Va a haber marchas esta, esta semana al respecto. Bueno, ¿qué más? Bueno, arrancó el primer juicio oral contra Madu Boudou. Es porque supuestamente habría truchado papeles de un vehículo para perjudicar a su ex mujer en un juicio de divorcio. Es el juicio menos grave, entre comillas, de todos los, ju los juicios que enfrentan, que enfrenta... El, el ex eh, ministro de economía y ex vicepresidente pero bueno un fallo adverso en esta, en esta instancia podría complicarlo en las, otras, en las otras causas te recordamos que Vudú también está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública y de cohecho en el, caso, en el famoso caso Chicone y también está investigado por enriquecimiento ilícito, ahí en los tribunales lo esperaron algunos militantes bajo la lluvia encabezados por el, el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto y también estaban los integrantes de la mancha de Rolando que vos sabés que son amigos de, de Voodoo y Voodoo tocaba la guitarrita con ellos así que bueno, ahí estaba Mariotto y los mancha de Rolando haciéndole el aguante entre comillas, amado esto es producto de una gran persecución a la persona que estatizó los fondos del ANSES, dijo Mariotto en una defensa eh, a Vudú veremos qué pasa, insisto, es el menos grave de todos los juicios, se le puede complicar pero tiene acusaciones mucho más complejas que haber truchado los papeles de un auto para, para beneficiarse en el juicio de divorcio. Bueno, va a haber cambios en el monotributo, a partir de este mes todos los monotributistas que están en las categorías D y E van a tener que cumplir con su aporte mensual a través de alguna modalidad de pago electrónico eh, esto mismo va a pasar a partir de noviembre para el resto de las categorías Para la categoría A, B y C, donde está la mayor cantidad de, la mayor cantidad de gente. Y los monotributitas de ingresos más altos, esto ya lo tuvieron que hacer desde fines del 2016. Así que es un proceso que se está dando desde, desde el año pasado. Categorías D y E, a partir, de, a partir del mes que viene van a tener que pagar por alguna modalidad electrónica. Todo esto apunta a la bancarización, ya que queden registros electrónicos de, de los pagos. Este mes también va a haber una, una recategorización de los monotributistas, la segunda recategorización de monotributistas eh, en lo que va del 2017. Eh, hay tiempo hasta el lunes 22 de mayo eh, para, para, para cambiar en los escalones del esquema del monotributo. Bueno, eh, amigos, esto es un poco el resumen de las cosas que están pasando en esta mañana, un poco lo que va a pasar esta semana. Decíamos que va a haber algunas marchas en repudio del, de la ley 2 x 1 para represores que votó la, la Corte Suprema. Es un poco el panorama. Mucha lluvia el fin de semana, inundaciones en varios puntos de, de la ciudad de Buenos Aires, calle, calles eh, anegadas. Así que ahí estamos. Va, va a seguir lloviendo toda la tarde de hoy. Bueno, vamos a escuchar Tanda, un temita musical, y volvemos con algunas entrevistas acá en Solo Negocios. No se vayan. Auspicia este programa. ¿Qué? Con 4G lleva la diversión con vos. Hagamos que todo suceda. Personal. Con Buenos Aires Elige, 500 millones de pesos se van a destinar directamente a hacer realidad las propuestas de los vecinos para la ciudad. Registrate en buenosaires.gov.ar barra B.A. Subí tus ideas para la comuna que quieras y también apoyá las que más te gusten de otros vecinos. Las propuestas más votadas van a volverse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! En la ciudad autónoma de Buenos Aires, vivir mejor... Es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Hola, quería decirles que los escucho siempre y pedirles el tema ese de Yo puedo disfrutar con Fiverr te lo flow, pero conviene más. Sí. Cuando es con vos. ¡Uh!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 Vuelven los clásicos del MAT 2017. Este jueves 11 de mayo a las 20 horas, no te pierdas el primer concierto, a cargo de Nicolás Gershberg, Pippi Piazzola y Mariano Sibori, quienes interpretarán obras de Lennon, McCartney, Astor Piazzola, Mozart y Ginastera. Para informarte sobre entradas y reservas, envía un mail a infomuseo.gov.ar o llama al 4512-4528. Más información en www.mat.gov.ar. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar.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 Bueno, volvemos, llueve, escuchamos a The Killers y, y así seguimos en este Solo Negocios 13.19 en este mediodía húmedo y pegajoso en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a hablar un poco de responsabilidad social. ¿Les parece un tema que nos gusta tocar de vez en cuando? Que es una, una cuestión que eh, ocupa y preocupa mucho a las empresas de un tiempo a esta parte. Hoy no vamos a hablar con empresas, sino vamos a hablar con... Con, eh, con una pata más institucional del mundo de la responsabilidad social. Vamos a hablar con Alejandro Roca, que es director ejecutivo del IARCE, que es justamente el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Alejandro, ¿querés contarnos brevemente, y después hago algunas preguntas más puntuales, qué, qué, qué es el IARCE, a qué se dedica? Contémosle a la gente. El, el IARCE es básicamente una organización de la sociedad civil eh, que se dedica fundamentalmente a promover y difundir eh, tanto el concepto como la práctica de la responsabilidad social y la sustentabilidad, eh, porque entendemos que eh, trabajamos obviamente mayormente con un público de empresas a quienes, a quienes formamos, capacitamos en el tema, creamos sí, eh. herramientas de gestión, es decir, hay manuales para que una empresa, por ejemplo, de indicadores, para que una empresa se pueda hacer un autodiagnóstico y un autochequeo de cómo viene trabajando esos temas, ¿no? Y nosotros desde el YARCE creamos toda una una batería de herramientas de gestión para ayudarla con estos temas. Eh, así que es básicamente un una organización que trabaja para promover esta temática entre la mayor cantidad de actores posibles, mayormente trabajando con un público de empresas, pero también trabajamos con otros actores sociales. Bien, bueno y contamos un poco la responsabilidad social, yo decía al principio, es algo que obviamente está pendiente, que, que, que, que este, las empresas están pendientes, es una cuestión importante que tiene que ver con, eh, con, con, bueno, con muchas cuestiones, con el medio ambiente pero con la educación y con la salud y con muchas otras cuestiones que, de las que se ocupan eh, las empresas y que tienen que ver con, con lo que ellas mismas hacen, con la comunidad en las cuales se, se, se desarrollan con el, con el impacto que pueden tener sus, sus actividades eh, esto es algo que comenzó hace ya varios años sobre todo empezando por ahí traccionado un poco más con las multinacionales que aplicaban eh, algunos protocolos que venían de afuera y después que empe empezó a permear mucho más en, en, en empresas eh, más chicas y en empresas, en, en empresas locales. ¿Cómo podrías definir, eh, eh, ustedes que hacen y que miran todo el tiempo estas cuestiones, el mundo de RCE? ¿Cómo, cómo está en Argentina en comparación con otros mercados de, de, de la región o, o, o del mundo? ¿Cómo están las empresas locales o que están en Argentina en estas cuestiones? Mira, en primer lugar, eh, digo, ha sido muy bueno el siguiente que... La síntesis que hiciste en el sentido de que si bien el tema comenzó hace un par de años bastante, ya te diría, a nivel de las multinacionales, de a poco y año a año ha ido realmente acaparando la atención y la agenda de muchas otras organizaciones, claro. empresariales y no empresariales, y de diferentes tamaños, que están un poco entendiendo que tienen que empezar a gestionar el día a día de sus negocios bajo criterios de sustentabilidad y de responsabilidad social. ¿no? como bien dijiste, también involucra mucho más que la gestión comunitaria o la actuación comunitaria, ¿no? Involucra, eh, obviamente, los impactos ambientales, involucra cuestiones que tienen que ver con de qué manera una empresa u organización gestiona sus recursos humanos, el tema de la relación con los proveedores, cuestiones de, de vinculación ética con diferentes actores con los que interactúa. Bueno, es, es obviamente una cuestión eh, mucho más profunda La buena noticia es que en Argentina a lo largo del tiempo cada vez más se está entendiendo a la responsabilidad social con una mirada mucho más integral, mucho más transversal a toda la organización y obviamente entendiendo que no es solamente la actuación comunitaria sino que involucra mucho más variables de actuación. Ah, por ejemplo... Por, por darte un dato, no, eh, hay ya más de 200 empresas o organizaciones que tienen creada alguna gerencia o área específica para trabajar esta temática, algo que hace 10 años probablemente era casi inexistente. ¿Cuántas ¿no? empresas? Repetime. Hay, hay más de 200 empresas que okay. tienen ya creado, una las más avanzadas le llaman Gerencia de Sustentabilidad, otras le llaman eh, Gerencia de Responsabilidad Social Empresa, de, algunas todavía le llaman Relaciones con la Comunidad, eso es un poco a partir del diferente estadio de evolución que tengan las empresas. Y a ver, y hoy, ¿qué, qué, ¿qué es lo, que, lo, lo más novedoso? Ir más por la sustentabilidad que por la responsabilidad eh, social, ¿no? Sí, la, la el concepto de responsabilidad social tenía esta, eh, tiene esa limitación que la palabra social se tira mucho a lo social. Claro. ¿sí? Y entonces perdes de vista la dimensión ambiental y la dimensión ética y económica que tiene también la, el tema eh, cuando hablas vos de sustentabilidad, hablas de una sustentabilidad por lo menos con, en, en tres campos, ¿no? Sustentabilidad económica, social y ambiental de las organizaciones claro. que practican la responsabilidad social. Entonces, eh, progresivamente y paulatinamente se fue cambiando de, de gerencias de responsabilidad social empresaria, ya se habla mucho más de gerencias de sustentabilidad. Bien, bien, bueno, sí. entonces hay una, hay una evolución, vos me contabas, yo me acuerdo al principio de todo, qué sé yo, ahora 8, 10 años, alguna nota que he hecho hace un, hace un tiempo, donde es cierto que había algunas multis que estaban trabajando un poco más a conciencia, pero también detectaba, y por ahí alguna, algún, algún gerente de marketing me lo contó un poco, que se hacía mucho más marketing que realmente lo que se hacía con esto, no pero yo sé que esto ha ido cambiando con el tiempo y que las empresas se lo toman realmente en serio. Sí, por, por suerte ha, sido, ha ido cambiando, Hoy tenés una, unas 30, 40 empresas que realmente eh, gestionan el tema con niveles de excelencia. Nosotros lo vemos esto a partir de, de dos o tres elementos. ¿no? Es decir, primero, eh, la transversalidad del tema en la organización. Es decir, si, si llevan adelante programas, en diferentes campos de actuación, ¿no? Entonces, eh, lo ves cuando empiezan a hacer compras bajo criterio de sustentabilidad, lo ves cuando empiezan a gestionar sus recursos humanos bajo criterio de sustentabilidad y lo ves, obviamente, en los programas sociales o ambientales que tiene la organización con diferentes públicos. Uh -huh. eh, eh, por suerte, hay unas 30, 40 empresas que realmente han entendido y están trabajando el tema con mucha integralidad, integralidad y muy cerca de lo que hacen todos los días, que es muy importante, ¿no? Es decir, trabajar cerca de lo que se llama tu core business o tu corazón de negocio, porque eso es lo que hace más efectiva y más estratégica tu gestión en responsabilidad social y sustentabilidad. Bien. Y después hay, hay, hay toda una franja que están en, en diferentes estadios de evolución, mayor o, con mayor o menor evolución, pero que están tratando de entender de qué manera internalizar y, tra y hacer transversal a más áreas de la organización este, este tema. ¿no? Eh, y la verdad es que, bueno... Ahí hay un campo muy fértil de empresas que quieren capacitarse, que, que nos llaman para, para, hacer, para que hagamos un autodiagnóstico con ellas, que, que la verdad sí se ha intensificado la demanda de capacitación y de formación en este tema en los últimos años, y eso lo ves en, en diferentes ámbitos, lo ves en las universidades, lo ves el tema está cada vez más instalado en la agenda pública. No sé si vos percibís lo mismo, nosotros lo vemos con, con bastante claridad. Sí, sin duda, sin duda. Estábamos hablando con Alejandro Roca, que es director ejecutivo del IARCE, justamente... A esto iba esta última pregunta que te voy a hacer, Alejandro, y tiene que ver con que, que, cuáles son los desafíos que enfrenta el sector. Vos me hablabas de una evolución permanente y que cada vez más empresas están eh, eh, evolucionando dentro del concepto general de lo que podía ser sustentabilidad, más responsabilidad social y todos los, todos los segmentos que esto, que esto eh, eh, abarca. ¿Qué te parece que es lo que falta por lo, en el corto y mediano plazo o para dónde van las empresas en, este, en esta evolución dentro de lo que es eh, sus estándares de sustentabilidad y responsabilidad social? Mira, eh, hablando desde el público de empresas, eh, yo creo que falta que muchas más de esas que están en esta franja intermedia o, o avanzando a, hacia, empiecen a medirse usando herramientas concretas de medición, no, es decir, ponerle número y ponerle eh, algún objetivo y una meta específica a lo que quieren hacer en relación a este tema, es claramente un factor que te ayuda a evolucionar y te ayuda a mejorar y perfeccionar tus prácticas. Es decir, eh, establecerse algún criterio de medición de cómo están y de planificación estratégica de la sustentabilidad siempre es un buen indicador de avance y la verdad que ojalá fueran muchas más que estas 40 o 50 que te digo que están bastante avanzadas y, y que fuera realmente bueno, un universo mucho más grande. Bueno, esperemos que, otro, se, que se sumen lo, muchas más, ¿no? Sí, sí. Lo, lo otro es... Eh, en la medida que, que más se capaciten, obviamente que después terminan gestionando mejor estos asuntos de las diferentes organizaciones, y también hay hay un Estado que está, obviamente, eh, tratando cada vez más estas temáticas a, a, a nivel de los estados nacionales, provinciales, municipales, uno ve mucho más, la, l, mucho más presencia en la agenda de la temática de responsabilidad social y sustentabilidad, lo cual es un buen indicio de que de que el tema de alguna manera ha salido solamente de la, de la esfera de pensamiento empresarial y que realmente se está transformando en un tema de agenda para todos los sectores sociales, que es realmente algo muy importante. En la medida que esto sea, eh, esté instalado en la agenda pública, en la agenda privada y en la agenda social, eso va a traer mejores beneficios para, para todo el conjunto social, ¿no? Es decir, que todos estén pensando de qué manera pueden gestionar sus procesos bajo criterio de responsabilidad social. Bueno, esperemos que así sea. Alejandro, gracias por la, por la charla. Te mando un saludo grande. Vale, un saludo grande. Gracias a ustedes. Hablábamos con Alejandro Roca, director ejecutivo del Instituto Argentino de la Responsabilidad Social Empresaria del IARCE. Bueno, escuchamos un temita musical y seguimos con Solo Negocios. No se vayan...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 siempre van por más. Casos de emprendedores. En Solo Negocios. Volvimos. 13.35. Estamos charlando acá con Belén de un programa que está pasando en este momento en la televisión abierta. Bueno, sin comentarios. Vamos a hacer una, una nota de, de, de emprendedores. Una idea que tiene que ver con el mundo, eh, con el mundo vintage, vos sabés esta mezcla entre, eh, entre el mundo de las finanzas cruzado por la tecnología y toda esta nueva tendencia de empresas que eh, comienzan a, a cohabitar con, con los bancos eh, y que prometen revolución en algún sentido porque, bueno, agilizan un poco las cuestiones y tienen que. Eh, y, y, y prometen hacer. ...lo que hizo la tecnología con otras industrias... ...como la música y las películas... ...y demás, también con la industria financiera... ...un rubro regulado... ...si sí los hay, no solamente en Argentina... ...sino también en todo el mundo... ...vamos a hablar con Sebastián Cadenas... ...que es el CEO de Incris... ...Incris es una plataforma que... Eh, ...que permite que los, que los comercios... Con, eh, ...controlen y administren... ...todo lo que tiene que ver con... ...con cuestiones de tarjeta de crédito... ...y tarjetas de débito y demás... Sebastián, ¿estás ahí? Hola, Sebastián, acá estoy, ¿cómo están todos? Bueno, muchas gracias por, por, por atendernos en este en este mediodía. Bueno, yo hice un resumen medio rápido de lo que es Incris, pero, pero contame vos, quiero escucharlo de tu boca. <risa> no, excelente la presentación. Agrego alguna, algunas cosas. A ver. Eh, decías de Syntex. Son, son empresas que algunas ofrecen servicios. Más relacionados a tecnología Sobre lo que hoy eran finanzas Como es el caso de, de Ingrid Nosotros elegimos un problema que, que lo vivíamos en carne propia Y que necesitaba resolver con tecnología Que era el pago con tarjeta eh, Las tarjetas a los comercios Tardan entre 48 horas Y un mes en pagarles Y nunca es por el monto en el que venden A claro. veces Descuentan aranceles, promociones bancarias Impuestos Y era imposible el seguimiento de cada uno de esos cupones. Y por, por conocer el problema, decidimos construir una tecnología que le permite a las empresas, desde uno o dos locales a 600, controlarlo automáticamente y con un sistema, con tecnología. Um, eso lo hicimos hace tres años y, y la verdad que la, la adopción en el mercado ha sido impresionante. A ver, decime algunos clientes que ya están trabajando con, con estas cuestiones, por ejemplo de empresas grandes sí. eh, la CAM, como, como las principales aerolíneas sí. las empresas de combustibles de las más grandes que están en Argentina de ropa o de indumentaria en general casi las marcas que a, a ustedes o a la audiencia les venga a la cabeza hoy es cliente um, hay más de 2.000 empresas de todos los tamaños y, y la solución les permite, si tienen un solo local Utilizarla y si tienen 600, si lo habían resuelto con equipos eh, de personas que tienen que controlar los trabajos, automatizar ese trabajo que antes hacían equipos de personas. O sea, básicamente lo que hace la plataforma es mantenerte en orden toda la cuestión de, de, las, eh, de las tarjetas, de todo lo que tiene que ver con los vencimientos, con los pagos, cuándo te paga, cuándo te deja de pagar, qué banco tiene tal promoción, qué banco te paga cuándo. O sea, te simplifica toda esta cuestión que antes por ahí no era manual, pero tenía que ser un trabajo mucho más, mucho más detallado me imagino una herramienta súper valorada tanto por las grandes empresas como por las pymes. Esto era un bolonqui, para decirlo en criollo rápido, ¿no? Sí, sí, sí, sí absolutamente era, era complicadísimo y nadie lo tenía resuelto. Me consta Todavía que era así, en claro. El, en el mercado somos, somos la, la única solución que le ofrece integraciones, que le ofrece tener ese flujo de caja de poder controlar esta promoción el jueves, me la descontaron bien. Claro. O este impuesto, está bien que me lo retengan porque estoy operando en Santa Fe. Sí, o saber cuándo te van a pagar, que por ahí es donde más, digo, más allá, cuándo te descuentan, cuándo te pagan, cuándo te depositan, que por ahí estás medio pendiente del efectivo y esto, y esto ayuda, ¿no? Obvio. Sí. Seguro. Mi, mi socio Matías tenía un restaurante y no sabía cuándo podía pagarle él a sus proveedores porque no tenía idea de cuándo le pagaban las tarjetas a él. Claro, perfecto. Bueno, eh, Sebastián, se solucionó. Contame cómo... Hablamos con Sebastián Cadenas, que es el CEO de Incris. Contame cómo es el, el modelo de negocios para ustedes. El modelo de negocios es súper simple para el comercio. Paga 300 pesos. Por terminal que conecta o sea si tiene un solo local haga más o menos el mismo alquiler que, que por la terminal que por el que pasa las operaciones pero le da vida a esa información puede tomar decisiones claro así que si tiene un solo local se le agrega un costo de 300 pesos y si tiene 20 locales hay un descuento pero se le agrega un costo variable por la, la cantidad de terminales o sea es lo único pagas por pagas por local conectado digamos Exacto, por terminal post que conectaste al sistema. Y esto es una plataforma que está en la nube y a la que accedes por medio de la web y haces todo ahí. Sí, o desde la web o desde, o desde terminal, el celular, obviamente, portable. sí, sí. Obviamente, obviamente, de dispositivos móviles, de cualquier tipo de, de, de dispositivos. Bien, y bueno, y... que... decime, perdón. No, siempre que tengas internet puedes ver tu información donde, donde estés. Bien, perfecto. Bueno, y, y contame, eh, contame cómo, cómo, vos me decís que hace tres años que están desarrollando el negocio, ¿cómo es la evolución? ¿Tienen pensado regionalizarse? ¿Cómo, cómo, es, cómo, cómo evoluciona el, el, el negocio para InCris? Bien, hace tres años que nos estamos dedicando full time. El primer año fue construir la tecnología, hubo bastantes desafíos ese, ese primer año, y los últimos dos fue crecer comercialmente. Dentro de los números El año pasado, ya con, un, con una escala bastante grande de clientes, multiplicamos por 7 lo que teníamos de diciembre a diciembre. Y el año anterior había sido parecido. Eh, seguir manejando esos niveles de crecimiento son un desafío por sí mismo. Poder dar una calidad de soporte, poder manejar las altas, construir relaciones con, con nuestros clientes y que vean el valor solo, no solo en la tecnología, sino sino en nosotros también como personas ayudándolos a ellos. Bien. Eh, por ahora no estamos pensando regionalizarnos, aunque el problema existe en toda Latinoamérica, en Brasil tardan un año en hacer los pagos, claro. en algunas tarjetas, pero sí en crecer en servicios que le damos a los comercios. Eh, y en eso ya estamos trabajando. Por ejemplo... Por ejemplo, integrarnos a su sistema de punto de venta y darle toda la historia de la transacción. Hacer una conciliación automática. Eh, aumentar la, el valor que le damos en el, en el día a día y seguir facilitándole su, su toma de decisiones. Hoy toman muchas decisiones sin tener información real. Nosotros claro. queremos darles esa información real de su negocio. Saber cuánto ganan, cómo les caigan. Más negocios, allá de lo que es la operatoria con tarjeta, que tenga más información disponible sobre lo que es el, el, el negocio en sí, a lo que ustedes acceden, obviamente, por estar conectados a la, la actividad que hace la empresa. Exacto, y conectarnos a otro sistema para poder agregar más información y simplificarla para que tome mejores decisiones. Bien, bien, bueno, hablamos con Sebastián Cadena. Sebastián, para terminar, contame un poco cómo, cómo es la, la relación a nivel, a nivel inversores. Sabemos que es algo que a los... A los eh, Que a los eh, emprendedores, los, eh, es una cuestión que por ahí te bloquea un poco, esa, esa cuestión de cómo consigo plata para hacer mi negocio. Ahora hay un poco más de opciones, pero digamos contame cómo fue el camino que recorrieron ustedes a la hora de fondearse. Bien. En ese primer año que, que te contaba recién, los primeros fondos los invertimos nosotros, pero construir la tecnología llevó un poco más de tiempo del que pensábamos y, y ahí encontramos a, a NexTP, que es un fondo bastante grande en inversiones de tecnología. Los conocemos, hemos hablado con ellos, una, una aceleradora, un fondo BC también están para ese, en, ese, en ese camino, así que los, los conocemos. Exacto, bueno, ellos fueron de los primeros inversores de Inglés, después se sumó Guaira, que es la aceleradora de Telefónica. Correcto. Y nos ayudó en el producto, pero en comercialización también. Eh, muchísimo. Y después Bien. hicimos una, una ronda de capital donde entraron ya inversores muy profesionales en, en lo que es tecnología que nos siguen empujando a, a mejorar cada día. Contanos, ¿quién, por ejemplo? Eh, Case, que es uno de nuestros inversores. Okay. Capital, eh, Balance, son, son diferentes inversores. Algunos con, fuerte con fuerza más en lo que es finanzas, otros con fuerza más en lo que es emprendedorismo. Eh, algunos con una combinación de los dos. Bien, bien, bien variadito. Buscamos aprender, exacto, de cada uno buscamos aprender en lo que ellos son mejores. Hay un fondo fuerte de, de lo que es retail. Bien, bien, bien, bien variado en cuanto, en cuanto a inversores, me parece bien. Sí, decime, bueno, perdón. Sí, decime, perdón. Mucho en, en crecer comercialmente y, y decidir las próximas rondas, ya no por una necesidad de capital propia, sino eh, por las posibilidades de crecer a, a estas tasas. Genial. Bueno, Sebastián, mucha, un gusto haber, eh, haber charlado con vos. Muchas gracias, te decía, por la comunicación. Te mando un saludo y suerte con Incris. Muchas gracias, Seba y saludos a todos por ahí. Chao, hasta luego. Hablamos hasta con luego Sebastián. Cadenas, gracias, CEO de Incris. Escuchamos un tutú, pero eso fue el teléfono que se iba. Ahora vamos a escuchar Tanda, música y ya volvemos con el último bloque acá en Solo Negocios.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 Pero una historia de, de alto impacto, una historia que, es, que, que, que generan productos que son aspiracionales, las que a mí me gustan, las que a mí me gustan, historias con, con crecimientos rápidos, empresas con grandes ideas, obviamente, que se concretan, que tienen crecimientos rápidos. Estamos hablando de algo que vos seguro ves en todo momento, si sos más, eh, más mayorcito como yo, por ahí no te animás tanto, pero seguro ves a los adolescentes que lo usan, Sabes, Me refiero a los coloridos pantalones pijama que ves en todo el mundo, muchos adolescentes usándolo. Gente de mi edad también usándolo. Bueno, obviamente. Yo los miro con un poco de envidia porque todavía no me animo, pero me voy a animar a usar los elepants. Estamos hablando con Augusto Mustafa, que es el fundador de Elepants. Augusto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bueno, ¿estás en este momento eh, usando un elepant o no? Siempre. Ah, siempre. siempre. Bueno, ¿de qué color, por ejemplo? La hora es eh, violeta con eh, naranja, una gama de azules, nah, Bien, bien arriba, ruido, bien, arriba para, bien arriba para contrastar con el día gris, me parece perfecto. Y si ah, no lo usas ¿sí? vos, ¿quién lo va a usar? Obviamente. Esa, eso es lo que digo eh, siempre, claro, ¿no? claro, eh, claro, muchacho, hay que usarlo, le dirás a la gente que hay trabaja con vos, póngaselo. Que... Exactamente. Bueno... Augusto, como yo decía, es un producto que vemos en la calle, que ha tenido un crecimiento muy importante en, en, en, el, último, en el último tiempo. Contame un poco la, la génesis de Elepants. Bueno, la verdad es que sí, como decís vos, Elepants creció muy rápido en, en muy poco tiempo. Imagínate que yo arranqué solo en octubre del 2012. Eh, el. Arranqué la realidad es porque usaba ese tipo de productos O sea, yo viajaba mucho con mi familia por suerte A Estados Unidos Donde lo que más me llamó la atención Fue como la gente se viste de diferentes maneras Y nadie critica, nadie mira raro a nadie Podés salir con el pijama que nadie claro. te dice nada Y yo me compraba pijamas justamente como decís vos escoceses, escuadriculados, de dibujitos Lo que se te ocurra claro. Y salía a la calle en eso El tema era cuando venía para acá Iba a bailar Se complicaba estar en un poco estados, Y la gente siempre decía, mirá este payaso, mirá este ridículo, la en pijama por la calle. Uno de la Bersuit, te decían, igual los de la Bersuit eran de otro tipo, pero bueno. <risa> y un día dije, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no hacer que la gente se ponga este tipo de pantalones? Y empecé, o sea, justamente matando la palabra pijama, que es como... Obviamente, eh, obvia obviamente, pantalones, pues, pantalones directamente. Al principio, viste, vendía a mi casa, a algunos amigos, amigos de mis amigos, y de repente empezó a explotar. La realidad es que... Eh, al, en agosto del 2014 fue cuando decidí poner una oficina y ahí empezamos a crecer. Y crecimos exponencialmente muy rápido y ya somos más de 90 personas laburando en la empresa. Eh, ampliamos mucho la gama de productos también, que es importante. O sea, nosotros arrancamos con el pantalón, que fue el producto que nos hizo posicionarnos. Sí. Pero también entendemos de que esto es una moda, entonces empezamos a diversificar poco a poco los otros productos y la verdad es que hoy, por suerte, la gente ya tiene instalada la marca y empezamos a a romper nuestras reglas, ¿no? porque digamos una marca de pantalones, hacer una marca de ropa, con lo que eso implica, con el crecimiento que eso implica, desarrollar un departamento de producto, de diseño, eh, y bueno, y hoy no tenemos techo, ¿no? la idea mía siempre fue hacer de que el mundo se vista de esta manera, así que Dios quiera pronto empezar a hacer nuestro plan de expansión internacional y ser una empresa argentina en el resto del mundo. Bueno, pongámosle un número este a este fenómeno, vos me decías, pasaron de... De vos a 90 empleados, en dos años y medio. Bueno, contame, más, contame cuánto, cuánto producen, cuánto venden, en qué ciudades están, en qué mercados y cómo es esa expansión eh, regional o más allá que me estabas contando. Mira, la realidad es que bueno, el año pasado nosotros eh, hemos cerrado eh, nuestra facturación en 100 millones de pesos. Eh, la verdad que fue algo increíble, crecimos mucho. Eh, esperamos hoy... La verdad que está bastante difícil el mercado argentino, ¿no? Con todo lo que eso implica, con la macro y demás. Pese a eso, nosotros seguimos desarrollándonos, seguimos abriendo locales en diferentes lugares donde todavía no estamos. Actualmente tenemos 28 locales exclusivos, de los cuales son 6 locales propios y 22 franquicias. Ajá. Eh, queremos seguir creciendo en el interior del país. Nos queda mucho por crecer en Argentina. Eh, y la verdad es que también tenemos ganas de empezar a, a explorar otros, otros horizontes, ¿no? Hemos tenido una experiencia que no prosperó, pero fue una linda experiencia en Asunción del Paraguay, que estuvimos un año allá, eh, pero nos sirvió mucho para aprender un montón de cosas, cómo es la dinámica de exportación, eh, cómo son los mercados que no son Argentina, eh, y eso nos, nos, nos, nos dio experiencia como para poder afrontar otro, otros desafíos, y lo que hemos decidido fue meternos en mercados mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo... Por ejemplo, Estados Unidos, estamos eh, viendo iniciar una... Una, una expansión a, a Estados Unidos, así que Dios quiera a, a mitad de año ya poder eh, dar información de cómo viene eso, que estamos eh, laburándolo internamente acá en, en las oficinas. ¿no? Bueno, sin que me des detalle pero digo, ¿cómo se va a competir ahí donde nació todo, por lo menos a nivel idea? ¿Cómo te metes ahí? ¿Cómo competís? ¿Dónde tenés que ir a competir con Mirá, un montón estamos, de...? Estamos viendo, estamos viendo la forma. Eh, por un lado, nosotros somos eh, una empresa que nos... nos nos llama mucho la atención el tema de, del impacto social eh, sabemos que en Estados Unidos está mucho más desarrollado, empresas de, de triple impacto y queremos buscar para poder hacer una de ellas y creo que eso sería un diferencial muy fuerte además obviamente que el producto ya en sí es diferente, eh, la idea es hacer un poco lo que hicimos acá, de romper y matar la palabra pijama para posicionarlo como un bandalón sí. eh, la idea es utilizar algunos recursos que, lo, que los fuimos utilizando acá, con influencers con líderes de opinión eh, estamos armando toda una estrategia fuerte para, para poder encarar y, y llevar la historia a, a otros horizontes. Bueno, También... vos, vos me decías otros productos, que, además de pantalones, vamos a ir como corresponde, ¿no? vamos a decir sí, otra palabra. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué otros productos estás vendiendo ya en Argentina? Mirá, estamos con remeras, buzos, camperas, trajes de baño en el verano, gorros de lana, gorritas. La verdad que ya desarrollamos toda una gama bastante grande eh, y seguimos creciendo ¿no? en, en productos sobre todo también en, en, en las calidades de los productos y los como, y los cuarentones como yo se animan o, o muchos, sí no ahí, veo muchos, veo veo algunos muchos, veo algunos mira nos pasa mucho de bueno muchos padres cuarentones claro. que les gusta la marca porque sus hijos son los que los que la solicitan y se suben y se, se suben porque ve que los productos que tenemos nosotros están buenos son cómodos son accesibles la marca nuestra también es una marca que, que transmitimos un mensaje muy sano muy muy fresco muy saludable del cual No solo identifica a los chicos, sino también identifica a los padres, ¿no? Al ser una marca que lleva el eslogan del qué importa, pero el qué importa está llevado para algo positivo, ¿no? O sea, haz lo que te gusta, pero hazlo con pasión, con amor, sin importar lo que te digan los demás. Y eso implica salir a buscarlo, ¿no? O sea, estar activo, no, eh, no todo lo contrario, digamos. No es el qué importa llevado a algo negativo, sino... Eh, afrontar tus propios desafíos, romper con tus miedos y dale para adelante bueno Augusto, te agradezco mucho por la charla, se nos termina el programa así que te saludo y a dale un abrazo, abrazo. Y nos conocemos pronto Dale, te mando un saludo, Saludos. hablamos con Augusto Mustafa, que es el fundador, el CEO de L Pants estos pantalones coloridos que seguro ves en muchos adolescentes y en algún mayorcito también bueno, la última y nos vamos Apple presentó los resultados, ah, la empresa de la manzanita, presentó los resultados, tiene una caja de 250 mil millones de dólares y ya se habla de que podría comprar alguna otra empresa. Tiene esta guita, vos sabés que hay un tema de cambio fiscal en Estados Unidos, pudo traer algunos, algunos fondos, parece, me pareció un blanqueo y ya se habla de que podría comprar otras marcas. ¿Y cuando con semejante caja a quién? Bueno, dice que podrían comprar a Netflix, hay analistas y bancos que dicen que... Apple podría comprar Netflix, que podría comprar Disney y después algunas de las empresas como Hulu o Electronics Art o temas que tienen que ver con, mucho que tiene que ver con contenido. Parece que el mundo va para ese lado, así como hicieron Amazon que tiene su propia, eh, su propia productora de películas y que le da contenido audiovisual gratuito a sus usuarios premium Apple podría hacer, podría hacer lo mismo con marcas como Netflix el City, el banco, dice que existe un 40% de probabilidades de que esto ocurra, o sea, de que Apple terminé comprando Netflix con esta billetera supergrosa que tiene. Bueno amigos, 14 horas nos retiramos hasta el lunes que viene. Recuerden www.solonegociosweb.com.ar @solonegociosweb en Twitter. Chao, buena semana. Radio LED. Radio Led. Una nueva forma de entender la radio.